Amigos, muchísimas bendiciones nuevamente, teniendo el ferviente deseo de compartir con ustedes una de las enseñanzas que ha traído más controversias, una de las que ha traído más controversias, es el tema de los diezmos. Por eso nosotros hoy queremos compartir con todos los oyentes y con todos los cristianos y los hermanos que podamos tener, como siempre decimos, un lindo entendimiento de toda esta situación. Nosotros en este tiempo estamos en un privilegio tremendo a través de tener la palabra, desde el comienzo de los Génesis hasta el Apocalipsis, que es donde sería el fin de todas las cosas. Es hermoso tener esto, pero, y toda la palabra de Dios, es para aprender. Pero nosotros hoy ya no podemos cumplir con leyes, que están en un viejo testamento, porque si nosotros perdemos la postura de la, de la dispensación de los tiempos, acá hay dos tiempos y la Biblia está dividida en esos dos tiempos, no que esté dividida la palabra, sino dividida en los tiempos, en cual nosotros hoy estamos viviendo, que es un tiempo de la gracia, en cual comenzó la gracia, el regalo de Dios, comenzó después de la crucifixión de Jesús, o sea, Alguien tiene que morir para que haya un nuevo testamento. Yo quisiera compartir con ustedes de antemano, poner más o menos en orden el tema de la dispensación de los tiempos, porque eso es, eh, ahí es donde está todo el, el, el poder entender esto. Nosotros nos encontramos, nos encontramos por ejemplo, en, en Hebreos 8, nos va a dar este, una, una pauta, segura de poder entender de lo que es un mediador de un nuevo pacto. Cuando dice el nuevo pacto es un nuevo arreglo que ha hecho, ha hecho y, y gracias a eso que ha hecho Jesús con los hombres a través de que nosotros estábamos todos totalmente destituidos de aquello de poder cumplir las leyes del Viejo Testamento. O sea, la ley del Viejo Testamento está hecha para, justamente para mostrarnos el pecado que hay en el ser humano y lo que es imposible de cumplir. Por lo consiguiente, tuvo que venir Jesucristo a cumplir algo que, que todos estábamos destituidos. O sea, estábamos totalmente alejados de las cosas de Dios y por lo consiguiente, la muerte. La palabra es muy clara cuando dice que Adán, a través de Adán, vino la muerte y, por la desobediencia y por Jesucristo vino la bendición por su obediencia. El que vino a cumplir, el que pudo cumplir toda, totalmente toda la ley, fue Jesucristo demostrado en su resurrección. Porque el, el, el mismo diablo, no encontrando, no encontrando un pecado en cual podía él perder la vida, sino que al no hallarse pecado en él, es donde pudo él resucitar porque venció la muerte y él es el autor de la vida. Si nosotros no podemos entender eso estamos muy lejos de, lo que es un, de enseñar un Evangelio. El Evangelio usted no lo va a encontrar, mi, mi querido hermano, usted no lo va a encontrar en el Viejo Testamento. Usted el Evangelio lo va a encontrar a me, después que vino el nuevo pacto a través de Jesucristo. Así que quisiera compartir una de, las, de estas líneas en Hebreos 8 para comienzo, para que podamos tener un, eh, con certeza el nuevo pacto a qué vino Jesús y, y de qué manera... Este pacto tiende a desaparecer, el viejo pacto. Que este nuevo pacto hace que desaparezca el otro. Porque hay un, ¿qué? un nuevo arreglo que está haciendo Dios por la gracia, porque Él ha venido a morir por nosotros y para poder cumplir toda esta ley, Él porque nosotros ninguno lo podríamos cumplir. Eso es algo que lo tenemos que tener claro. Si usted no tiene claro esto... Usted, eh, hermano, perdone, pero estamos, está predicando un evangelio que está desconociendo, porque el evangelio son las buenas nuevas, y las buenas nuevas comienzan a partir de esta bendición de que Cristo es el camino para llegar al Padre. En Hebreos 8, versículo 6, dice así, Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahí está claro. Vamos a ir de a poco con esto para poder ir entendiendo con claridad el viejo pacto y el nuevo pacto, y dónde queremos llegar con esto. Acá está diciendo con claridad que, que si aquello de, de, de, de poder cumplir aquel primer pacto, no hubiera, si podíamos haber, eh, haber hecho eh, aquello, no tenía por qué venir Jesucristo, porque lo podíamos ir nosotros sobrellevando, y podíamos salvarnos a través de qué? De las leyes. Dice acá en el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿El segundo cuál es? El pacto que trajo Cristo. 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un qué, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este este.. Es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Hasta ahí. ¿Qué va a poner las leyes el Señor en nuestro corazón? ¿A qué se refiere con eso? Que nosotros de todo corazón, por amor, vamos a empezar a dar, pero no por estatutos, porque ya no podemos cumplir, ya no es un porcentaje, ya no es una obligación, porque claramente, habla el Señor, que nosotros vamos a dar un corazón alegre, un corazón contento, un corazón realmente dadivoso, se sobrepasa y es mucho más que aquello de, de poner porcentajes. Eh, una ofrenda o un donativo en cual se manejaba el apóstol Pablo, siendo un, un hombre de... Eh, De, de, de estar habiendo cumpliendo las leyes y todo con el mismo desconocimiento de lo que era la gracia en aquellos días cuando él, él, él era un fariseo y no era cualquier fariseo era un fariseo de fariseo y en la ley era irreversible jamás el apóstol Pablo tocó el tiempo. jamás el apóstol Pablo empezó a tocar leyes de aquel viejo pacto porque había entendido con claridad que el celo que él tenía de ese viejo pacto, el Señor lo derribó de un caballo para poderle hacerle entender que él iba a hacer una ley nueva para él, que había un mediador en cual él no creía que él era un perseguidor, y ahí entendió claramente que era el Señor de aquellas escrituras que hemos leído ahora, en los Salmos y por todos lados, en que era su venida y que era el nuevo, el nuevo pacto. Había entendido la crucifixión de Jesús Y aquel cuando le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy el que tú persigues, Jesús. ¿Qué dijo él? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y ahora nosotros también, hermano, estamos en la misma condición. Yo sea, digo, ¿será tiempo de que a través de la escritura, a través de, de, de, de que procuremos entender que el Espíritu Santo nos da entendimiento? Es necesario que también te tires de tu caballo. Y que entiendas de una vez por todas como la que el apóstol. De que nosotros ya no estamos más por leyes ni por estatutos, sino que todo esto es por corazon, de corazón, por amor, como Jesucristo también se entregó para poder salvarnos a nosotros. Esto está por todos lados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no te deja ver esto? ¿Qué es lo que no te deja llegar a esto? ¿Hay de repente cosas en tu corazón, mi hermano, de que realmente estás agarrado de, de todas aquellas leyes para algún beneficio en especial? Hay algo que tenemos que, tenemos que tener eh, una clara enseñanza en todo esto. Fíjense que eh, si usted sigue leyendo, mi hermano, mis hermanos, en el, en el Hebreos 8, dice algo tremendo acá, en el 8, versículo 13, acá lea loco despacito, despacito está escrito en, en la palabra que usted tiene también en su casa, en la palabra que usted está predicando. Dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo a quién? Al primero, que habla de pacto viejo, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cómo puede usted seguir metiéndose cada vez que quieren buscar la manera de las cosas terrenales ¿No se ha dado cuenta, mi hermano, que cada vez que busca cosas terrenales en, su, en la palabra de Dios, usted tiene que ir al viejo pacto, porque el viejo pacto, justamente, los beneficios y las, y los, y las cosas que tenía que ofrecerle Dios, era justamente todo terrenal, porque todavía no estaba ni siquiera el pueblo de Israel instalado. Aquellos estaban buscando la tierra que fluye leche y miel en las tierras de Canaán, que ya hoy está todo establecido, tenemos un Israel, ya esa, esa parte de, de terrenal el Señor ya la cumplió. La cumplió. Ellos llegaron a aquellas tierras, atravesaron el desierto y fueron sacados de Egipto. Pero hoy el Egipto que a ti te sacó, mi hermano, es el mundo y el desierto es este mundo en cual nosotros acá tenemos que aprender ya no estatutos, sino entender lo que es el pacto que ha hecho el Señor y no caer de su gracia. <coughs> Un ejemplo claro está cuando el apóstol Pablo escribe en el mismo Gálatas. Si usted observa en Galatas 5, hay un problema acá en Galatas 5. Hay, hay algo que realmente el apóstol Pablo lo habla con mucha claridad, porque habla de una libertad en Cristo y habla también de un yugo en cual, de esclavitud, que es la ley. Debemos de separarnos de eso, porque acá eh, no estaba pasando eso con el 2 diezmo exactamente, pero lo dimos un punto de la ley... Y acá estaba sucediendo un problema que era de circuncisión, que también es un punto de la ley. Y lo habla muy claro. Si usted cambia la palabra, en vez de circuncidarse, dice, están haciendo eh, cumplir un diezmo a la gente, ¿eh? hubiera dicho la misma palabra el apóstol Pablo. Hubiera dicho lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo lee, lo lee acá en Gálatas 5.1, ahí acá comienza, lo vamos a leer ahora ¿eh? y repáselo. Repáselo. ¿Está pues firme en la libertad con qué? Con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ahí hay un punto de la ley, de nada te aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, es un ejemplo de un punto de la ley, si usted toca un punto de la ley, dice acá, que está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. ¿Usted cree que nosotros podemos guardar toda la ley? No es, si usted toca un solo punto de la ley, dice aquí, usted tiene que tocarlos todos, cumplirlos todos, en cual usted no pudo, y para eso vino Cristo. Una vez que vino Jesucristo, usted lo libera de aquella ley de estatutos, pero no lo libera de dar, a, a las cosas, de a dar al Señor, ni ofrendar, ni donativos, como habla el apóstol Pablo sino de que usted lo libera de aquellos estatutos y le pone a usted la circuncisión que aquellos hacían en su miembro, hoy la circuncisión viene en su corazón. Así que dice acá en el versículo 5.3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué pasa cuando yo toco los puntos de la ley? ¿Qué pasa con aquel sacrificio que hizo Cristo? Fíjese en el 5.4. De Cristo que os deligasteis. Los que por la ley se justifican. De la gracia, escuche esto, no le tiemblan las piernas. De la gracia habéis caído. Usted ya no está bajo la gracia tocando un punto de la ley, ni estar con Cristo ni entendió el sacrificio de Jesucristo. Usted se está desligando del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, que fue el único que pudo cumplir la ley, y usted nuevamente vuelve a esos viejos rudimientos. Dice acá en el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, vale algo, ni la incircuncisión, Lo que vale aquí es lo que dice acá, sino la fe que por obras, por el amor. No es por cumplimiento de leyes, es por amor. Y miren, vosotros, eh, ustedes corrían bien. Y esta pregunta, ¿no se la hará a usted mismo que está tratando de meter a los hermanos nuevamente a la vieja ley? Miren, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que lo llamó, no procede de Cristo. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que los perturba, ojo no vaya a ser usted, ¿eh? llevará la sentencia. Quien quiera que sea, sea un pastor, sea... Sea quien sea que nos perturbe la libertad con que Cristo nos hizo libre y nos vuelva a meter estatutos viejos y de cosas que nos hacen desligar de Cristo y en estos casos, inclusive caer de la gracia de Dios, perdóneme, pero se lo digo con toda autoridad a través de la palabra. Usted está desligando de Cristo a su hermano y lo está haciendo caer de la gracia y usted también está cayendo en eso. Porque acá dice que también, dice, ¿quién... Los estorbó. No vaya a ser usted que sea uno de los que estorba, porque para usted también hay sentencia. No se preocupe por ese tipo de cosas. Ocúpese realmente de entender lo que hizo Jesucristo en nuestra vida. Lo que hizo el Señor, Él nos salvó de aquello. No lo vuelva a meter en condenación al hermano, porque ni usted, ni el hermano, ni yo, ni nadie en esta tierra puede cumplir la ley y el que toca un solo punto de la ley los tiene que cumplir todo, y ni usted, ni yo, ni nadie, los pudo hacer eso. Solamente nuestro Señor Jesús, y por eso, es mi Señor. ¿Usted lo tiene por su Señor? Bueno, entonces respete el sacrificio que hizo por amor el Señor por usted y por, por este mundo. Sáquese las cosas de aquel viejo testamento que es, atina a desaparecer. El Señor Jesús es claro en esto. Se desliga usted y desliga a los hermanos si toca un solo punto de la ley por estatutos. Hablemos del corazón. El Señor lo que quiere es la voluntad. La voluntad. Si el apóstol Pablo lo entendió bien, el Espíritu de Dios estaba en el apóstol Pablo y el Espíritu de Dios es el que nos enseña todas las cosas. Si yo le sigo leyendo, esto usted se va dando cuenta que cuánta enojo hay de parte de Dios a través de de las escrituras que hizo Pablo, dice en el versículo 10, yo confío respeto de ustedes en el Señor, que no pensaré de otro modo, más el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, y yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión. ¿Qué está diciendo Pablo? Ni aún predico ni, ni la circuncisión. ¿Por, ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Agárrese fuerte acá. Ojalá se mutilasen los que los perturban. ¿De qué lado está, hermano? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, escuche, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a Dios sobre todas las cosas, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirá que también, no os consumáis unos a otros. Hermano, el apóstol Pablo cuando tenía que tocar el tema de, de ofrendas y riesgo, él le decía, según hayan prosperado cada día, no les ponía una ley, no les ponía nada. Él había entendido con toda claridad y él servía, él era un ministro del de nuevo pacto. Él proclama ser un ministro de un nuevo pacto. No del de viejo pacto. Soy un ministro del nuevo pacto, dijo Pablo. ¿Y usted de ministro de quién es, eh, hermano? ¿Es ministro de Moisés o de Jesús? Ya basta con esto. Si usted entra en la piedad y en el contentamiento de Timoteo 6.3, usted se da dando cuenta que el Señor cambia su escritura totalmente para que nosotros tengamos contentamiento contentamiento con lo que realmente tenemos cada día, con el, el tener una vestimenta, el tener un lugar donde estar, donde tener, con las pequeñas cosas que nosotros necesitamos para pasar por esta tierra. Nosotros somos peregrinos, nosotros estamos de paso. Parece, te parecería que hoy en día están juntando plata para el milenio. No, usted no, nada ha traído y nada lleva. Leamos con cuidado en Primera de Timoteo 6.3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártense de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos llevar, sacar y sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación, lazos, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay una ra porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo, hermano, a veces hay cosas que tenemos que dejar, que la gente sea libre en realidad y que puedan mostrar y demostrarle que es por su corazón, es con el Señor, el Señor es el dueño del oro, de la plata y de todas las cosas de este mundo, no necesita el dinero de ninguno. Y la, y, y, y la, la iglesia, eh, todo el, el ministerio, si Dios lo levantó, Dios lo sostiene, Dios le va a poner en el corazón a cada uno como le puso a la viuda el darle a, a Eliseo, a Elías, perdón el último pedacito de, de, de, de pan que les quedaba y después de morirse, es Dios que pone en el corazón de cada uno de nosotros el dar, el dar. Hay que dejar que Dios se mueva, no podemos batallar sobre la gente encima para que ustedes le den dinero, para que hagan esto lo otro, y menos haciéndolo higar de Jesucristo. Cuidado con esto, o lean, lean las ofrendas, los donativos, de la manera que hablaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontró en un momento muy difícil donde todos aquellos querían, aquellos que andaban siguiendo la ley andaban detrás de él, tratando y diciéndoles de que si no hacían, que si no hacían API, que si no hacían aquello de la ley, no tenían salvación. Usted lo lee en Hechos 15, llegó un momento que, que dice que algunos venían de Judea, dicen en 15.1, dice que entonces algunos venían de Judea, que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, por ejemplo, conforme a qué? al rito de Moisés, no podían ser salvos. Hoy en día le dicen, hermano, si usted no diezma, usted no va a ser salvo. Usted anda mal porque no diezma. No es así, mi hermano. No es así. Dice que como Pablo y Bernabé tuvieron, tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos. Hoy en día también hay una discusión y no es pequeña. Hay gente que parece que no quiere entender que nosotros ya la ley, la ley solamente Cristo la pudo cumplir. El apóstol Pablo se encontró con ese problema y recurrió a aquellos hombres que estaban, que eran los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Y ahí es donde le da, y si usted lo lea Hechos 15, de, de, del 1 a, lo tiene todo para leerlo de lunes, de, de, del 1 hasta el 35. Del 1 hasta el 35 donde llega un momento de que el mismo apóstol Pablo le habla con toda claridad. Y fíjense lo que dice en, en 15, versículo 5, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero, hermanos míos, queridos, ¿usted pertenece a la secta? ¿A la secta, dice acá, de los fariseos? ¿O usted pertenece al pueblo de Jesucristo, por la gracia? ¿Usted tiene que tomar una, una decisión en quien, en, para dónde apunta, mi, mi hermano querido? Usted tiene que tomar esa determinación y entender por la palabra de Dios que nosotros somos tocando y volviendo a los viejos rudimentos, nosotros somos unos desagradecidos con lo que hizo Dios en la cruz. Jesucristo murió en la cruz para salvación, no murió en la cruz para que... Para, usted, para, para tener camionetas o para tener auto o para tener aquello fíjense que en Malaquías, 3, en Malaquías donde siempre tocan el punto con el tema de Malaquías no es más ni menos que lo hace codicioso a un hermano lo lleva a la codicia porque acá le dice probablemente si no te daré hasta que te sobre y abunde y resulta que en el Nuevo Testamento me dice que me conforme teniendo para comer para vestirme y don, un techo donde dormir entonces van cambiando las cosas El, el Jesucristo mismo hablando con aquellos parecidos, dice, ¿han oído que en los antiguos dicen, más yo digo ahora? Él fue cambiando. ¿Han oído que se, antiguamente se decía esto? mas yo digo ahora. Entonces yo digo una cosa, hoy habla Jesucristo con toda claridad. Jesús te dice, de, de, todo el sacrificio que yo he hecho no ha servido absolutamente para nada, porque no has entendido de que tú, las cosas viejas, no las puedes cumplir. Ya no pongamos más vino, nueve, vino nuevo en odre viejo. El Señor nos vino a traer un vino nuevo, fresco, agradable y de paz. Hermanos, lea Hechos 15 en, hasta del 1 hasta el 35, que es donde termina. Léalo, léalo con claridad y seguramente que el Espíritu Santo le va a dar un entendimiento total de lo que estaba pasándole a ese apóstol, que había entendido con, todo, con toda claridad que él era necesario que esta gente dejara las cosas arregladas. Cuatro cosas le piden acá al pueblo de los gentiles. Cuatro cosas nada más. Dice en el versículo 15-19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20, 15-20, Hechos 15-20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, ¿de qué? De los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas cuatro cosas les pide. Y miren en el versículo 28, porque ha parecido bien a quien al Espíritu Santo, y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Escuche, mi hermano, le ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A usted no le parece bien? Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo no le está hablando. Usted está guiado totalmente por la carne. Porque si fuera guiado por el Espíritu Santo, usted está pasando por encima pisoteando la enseñanza del Espíritu Santo. 20, 15 a 28, gráveselo en el corazón a fuego, porque le ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. No imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles fueron? Ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Por favor, hermanos, Poco a poco tenemos que, antes de irnos de esta tierra, somos peregrinos. Esta discusión que ha tenido Pablo no da en este tiempo una, con tanta claridad, con tanta cosa escrita y con el Espíritu Santo derramado a todos. Hermanos míos, espero que todo esto pueda ser de claridad. Aquel que toque un solo punto de la ley se deligó de Cristo y de la gracia. Se deligó. Jesucristo nos vino a dar todo por amor y nosotros también a Él. Así que, mis queridos hermanos, espero que esto sea de entendimiento, de entendimiento real para bienestar de la Iglesia en este tiempo, del pueblo, de los hermanos y de todos aquellos. Piedad y contentamiento es lo que nos pide el Señor. Piedad y contentamiento. Amén.